¿Qué, ¿Qué querías decir, Alés? Que me duele la coca. Te duele la coca. Bueno, pues buenos días, buenas noches, lo que sea esto. <risa> <risa> Hemos empezado con Holy Ship en demanda del de pasado jueves que los, los trajimos, pero bueno, trajimos la caja de CD vacía, que es, <risa> <risa> que es el inconveniente. Está, está guapa esta. la caja, está guapa, por cierto. Está muy bonita, pero y... sin CD no vale para nada. Eh, bueno, esto ha sido... Este es una banda de León, ¿no? Que... Bastante conocida por aquí, que pues estas navidades de un concierto como de reunificación o de lo que de quisiera modo, ser. De, la, de Berlín, ¿no? Sí, de, <ríe> de, de la Alemania Federal, que ha vuelto otra vez <ríe> ahí a las andadas. Y bueno, pues estuvimos Alex y yo por allí, por ese concierto que fue. ¿Cuándo fue? Fue el veintipico, ¿no? Sí, no sé, yo, yo me acuerdo que hay petardos por la calle, sirenas. Sí, es lo que tiene. La, la calle borroca. Es lo que tiene cuando no dejas pasar a la gente, coño. Decir, se queda mucha gente fuera y yo, <risa> yo, yo entre ellos y pues hubo gente que se, que se cabreó. ¿Cómo te dice por aludido? <risa> vamos, qué cabreo, prender un petardo es. No, sé, no, sé, <risa> bueno, no sé, no sé. Se mete así, todo así todo y luego se acaba. Y la calle borroca empezó así, ¿no? No, sé, no sí. les dejaron entrar en un concierto cortado y cogieron. Y dijeron, venga, vamos a que volvamos a, <risa> a tus urbanos. Pero no, en serio. No, en serio. Eh, Comentar que los Holy Shivers es un grupo que en su momento sonó fuerte fue referente de su estilo este punk rock este en inglés que se mueve a, a su libre albedrío incluso me acuerdo de verles incluso en, en, el, en, el, en el en el en el en el periódico este del país el suplemento uh -huh. en el suplemento este del país salieron incluso ahí como la nueva promesa del punk rock políticamente correcto claro porque políticamente correcto no porque pertenece a su estilo a al subestilo este que no que no tiene no mete ningún tipo de de carácter social en sus letras son letras en inglés bastante inofensivas que fácilmente asimilables. bueno inofensivas es... hablan bastante de, de bueno, destrucciones, de drogas y demás Pero la industria fácilmente las asimila entonces eso fue lo que pasó, Hombre, la política también vemos camisetas del Che y de la CCCP. Claro que sí y de escape y esos grupos ahí <risa> Ahí devolve, volviendo. Debor... No, pero volviendo <ríe> al tema del es que Holy Ship, es un grupo que, que demostró que, que tiene bastante expectación aquí en León y bueno, a ver si tengo la oportunidad de verles alguna vez. Y y bueno, no me no, dejan entrar. Los viste, pero desde fuera. <ríe> <ríe> <ríe> que va, que va, que Que marché, coño, que marché <risa> ya, ya. Bueno, no, pues no. eso, que tocaron el Gran Café el, Y pues el concierto la verdad que sonó bastante bien Sonó como un cañón, todo ya, aquello ya Lo dijimos la, la semana pasada, sí, ¿no? Es. Que a mí sí, lo era, era la primera vez sí. que les veía Y me impactó eso mismo, el, el, el sonido en directo Y en el Gran Café, que era mi primer concierto en, en ese local Claro que sí Sí, bueno porque Y nada, de, el, de, el buen de, sonido. Decir, decir una cosilla, que tenemos eh, hoy de técnico sonido a la vicina Y ¿eh? por cierto, ponnos algo de música de fondo Que no vimos nada aquí. Venga, ponnos a los holisip de fondo, aunque sea Porque si eso. no, eso. esto queda muy triste Retomando las viejas costumbres, hombre Ahora no, ¿qué, ¿qué comentamos aquí? Pues no hay mucho que comentar. Yo es que esta semana he estado hasta hasta arriba y no, no me he enterado ni de nada ni. ni... Estás apartado. De... ¿Qué ¿Qué estoy, estoy todavía con el lag. Bueno, tienes cómo? algo que decir en tu, ¿En tu, tu fa, en tu defensa respecto a la web. Pues eso que pues que he sido después de, de las vacaciones estoy ahí con todo el trabajo acumulado. mierda. <ríe> David sigue haciendo de sus friquetes. Aquí tenemos a Tazo Grupo Punk de, de fondo. de fondo de música. Ahora, ahora empieza el subidón. Que rompe, que rompe, que rompe. Bueno. <risa> bueno, pues el caso es ese, ¿no? Que hay que recuperar un poco de las vacaciones, que se acumula el trabajo y pues me ha venido todo en esta semana No te preocupes, que sepáis, Peña, que esta banda de generados tenemos una página web que se llama sinpuntofijo.com Cuyo webmaster es este hombre que está aquí, Jorgito, el de, de, de la voz de periodista como, de como, dicen, como dicen por ahí <risa> pues, pues, La, cucar la cucar no, cucaracha negra con chupa de cuero le veréis por ahí por las calles, ahí, con pinta yugoslavo. Pues este hombre no, no, no, actualiza, no actualiza la web ni nada, y... Usted que me enseñe para actualizarla yo pero Perdona, bueno. Europa no. del Este Europa del Este, vale lo que es? sabes que te enseño cuando quieras, pero tienes que ponerte tu parte Bueno, ¿sí? la cuestión es que en esta boda. aunque no esté actualizada del todo al día al día Tenemos cosas bastante interesantes, tenemos nuestras promociones, concursos, conciertos y demás historias Sí, bueno, habrá que empezar a, a poner al gru a, los, al, a, estar a, a los grupos nuevos con los que quedamos claro. en, en pinchar Porque se nos va a echar, pero bueno Yo he ido, ido uno hoy ¿Sí? Y tuve que hacer el especial de cine, la segunda parte. Sí, bueno, hay que ponerse al día. Es que parece que no hago yo nada y. y vosotros, vosotros. Qué? eres como nuestro padre. Ya veo, ya. Vamos... Pero, pero no solamente en el sentido figurado. <risa> Lo esperaba. La vicina firma, la vicina firma. ¿Sí? Tele... Nuestro técnico de sonido el cuánime ahí, hacer símbolo de los puños y a ver qué tenemos ahora, ojito Porque tengo que comentar algo de los conciertos El fin de pasado, pero mejor escuchamos un poco música para ponernos al día. Vamos con tejones, Siempre pensaste que todo era muy fácil Pero... ¿y ahora qué? Buscas algo más Puede que lo encuentres ya Dominado por el terror, caos y descontrol ¿Cuánta gente has matado? ¿Niños asesinado ¿Has perdido la razón? La vida no importa nada Basta verte la cara, solo quieres matar Caos y descontrol Solo 10 años más, la gente lo castará El mundo estallará Buscáis algo más, puede que lo encontréis ya Dominados por el terror Caos y descontrol Esto es, tenemos exprimidos Caos y descontrol, y vamos a ver Cómo lo podemos hacer Apocalíptico tejo entrando ahí duro a directo a las 7 Dos canciones de propina, de Do, dos canciones. <risa> y la primera un poco <risa> un poco machacada, pero bueno, vamos a comentar algo sobre sobre esta gran banda eh, desconocida por, por mucha gente. Yo la verdad ¿No son, de Mallorca? Son, son de Mallorca, fundados en el año 85. Eh, formado por Jaime Cerebro, Juan Misprimido, Cañete Pi, Sergio Prior eh, Aunque tuvieron tuvieron otras baterías Entonces pues nada, sobre todo con la voz y guitarra Que da ahí el nombre de Cerebros Exprimidos, Influenciados por bandas como Bluff por Poison Idea, Dead Boys, Dead Kennedys eh, La verdad es una gran banda y como anécdota comentar que se interesan en ellos, ellos americanos, y entonces se les conoce por Squizzed Brains. Squizzed mm. Ahora Sí, lo que pasa que tienen problemas cuando lo van a sacar y al final terminan como editando de un LP que termina saliendo el muster, pero ese sí llega a salir en el, en el mercado americano. Y la verdad que, Ajá. o sea, para mi sorpresa, una, una gran banda... Aquí de, aquí, de aquí del Estado, de los años 80 y, años 80 y o sea, brutales. brutales. No, yo, yo destaco lo desconocida que es, de, de, tan desconocida que no había ido a hablar de ella en mi vida, la verdad. Tú, Josito la conocías. Sí, claro. Como bueno, no lo conoce. No, es, que... es una banda de, este, de, pues, de los grupos de los 80 de, entre las más conocidas, ¿no? Pues de como... Luego con este recopilatorio... Me parece que salía en el recopilatorio Viva la Punk. Sí, llama... sale... Pues sí, sí, sí, yo... sí, ah, pues igual, sí. yo, lo tengo, yo lo tengo, igual, no por eso no caí. Igual no caí. Dice a las es que por eso les una eh. ¿Por qué no ah, lo dices a mí, creo? Si no he dicho nada. <risa> bueno, el caso es eso, que... Que les conocía y, de hecho, tenía un, un LP que no, que no habían ni editado, que estaba está circulando por Internet. O sea, yo he visto también vídeos ahí en, en YouTube sobre ellos. O sea, en el más estilo, el más estilo americano, con pogos y, ¿Sí? y nada, mayor festival para toda la gente que os guste el hardcore y, y, todo, y todo el tema. Traemos y, luego, después otro grupo de, de hardcore americano que también, ¿no? Adolescents, que es bastante estándar. Así que muy bien, muy veremos bien. la contraposición. Muy Dale vale, Igual lo ponemos. Ese, ¿eh? Nos encantan tus aportaciones. Pues vamos a quedaros con, un, con una definición: amigüedad. Buscar en el diccionario porque a lo largo de la noche lo vas a sentir de cerca. Eh, empezamos. Ahí, a... es, ahí <risas> es nada, ¿eh? Ah, ah, ah. eh os traigo de Vasnish. ¿Se pronuncia así, Jorge? ¿Tú que has ido a Irlanda? ¿Qué te quiero <risas> ir la pronunciación en inglés? <risas> Yo digo Busisnes, he dicho Busisnes. Pues Busisnes. Eh, con, esos, quien, con esos múltiples Para quien no lo sepa es un grupo británico No, pero está bien dicho ¿eh? sí. ¿Lo ves? De música hoy formado a finales de los 70 Dicen que su principal éxito ha sido England, bueno, Inglaterra 5 Alemania 1 Es un rollo basado en el resultado del partido clasificatorio En la Copa del Mundo contra Alemania y que se ha hecho un, un himno en los hooligans ingleses Ahí el... Oh, bueno, que ya ha traído otras ocasiones, otro rollo más hooligan pero bueno. sí. Ellos iban un, un rollo muy en ese plan Sí, sí, sí el, un disco, no sé si fue uno del 2003, no me acuerdo cómo se llamaba Tiene... todas las canciones es el rollo hooligan en plan Maradona y eh, Sashid, por ejemplo no sé Otra que los chicos de la Guinness, esa te la iba a traer a ti pero no me gustaba mucho <risa> No, y... pero casi Y luego hay uno que, pues cuando el mundial del, de España también hay una que habla de las cárceles españolas Así que eh, <risa> debieron de bajar y mangarla y le, lo debieron de pasar un poco más Conocieron de cerca Conocieron los buenos los, los, tratos de la Guardia Civil española en el 82 seguramente Seguramente eh, De Business eh, junto con otros grupos como Angelica, Stars, Blitz and Four Skins <coughs> Y los cogrisegues también Se dedica a hacer un punk más duro y más vivo que sus antecesores En lo que se llama Steel punk. Tú lo has dicho Eh, eh, también han, es un grupo que se caracteriza mucho por, por crear muchos himnos ¿no? Porque como hemos, hemos dicho, esta, aparte esta canción, Inglaterra 5, Alemania, Ingl Alemania 1 También quedan otros himnos como Harry May y Drinking and Driving Ese es un temazo para mí Bueno, ese es, es, es un temazo aquí más popularizado por la versión que hizo Cortatu, ¿no? De Mierda de Ciudad Por eso me sonaba, decía yo claro. <risa> Y que menos que trae un tema a ellos, ¿por qué, por qué? Por, por, Porque me apetecía Suburban Rebels Suburban Rebels, ahí Directo Bueno, Comentar que esta canción es mitiquísima, dio dio nombre a Suburban Rebels, a un grupo de de de, Punk de Cataluña Hay un vídeo por ahí, rulando por internet muy guapo, de un cocito en Inglaterra, lleno de, ahí de pelados y tal y sea, al viejo estilo, ¿no? Sí, sí, por lo que vemos esta noche es todo hoy Sí, parece que sí, que sí Hoy, ah, no ayer No mañana Y volviendo <risa> volviendo a las historietas, yo este grupo les viene, les viene en el Tinto Rock el año 2003 Que había una recua de pelados tremenda y pelados y lo que no eran pelados y... Y estuvieron bastante bien, la verdad es que se mantienen en forma. Para la gente que no se escuche, sorprenderá saber que tienen canciones de Muñoz del 82, o tienen canciones de, de yo qué sé, de los años 80, de Muro de Berlín y su puta madre, y todavía siguen en activo. Ahí <ríe> Para... siguen. Son un poco como. Como, como es, es la de otro día, Tejo, la generación de grupos que, que con los 90, finales de los 90, volvieron. Sí, fue en el 94, yeah. por ahí, cuando empezaron otra vez a volver. Tuvieron a un bajón. Y luego volvieron otra vez, cuando se <ríe> dice David que, que está relacionado con, con el burro. Como Jürgen, como Contaminantes, nunca eh, se sabe cuándo pueden volver. Claro. <ríe> es mejor que no vuelva <ríe> Genera la ah. expectación allá donde van. Los saluditos dan. Pero bueno, ¿Qué tenemos ahora? Comentar. Bueno, esto, la, la canción que voy a poner ahora tiene que ver un poco con la agenda de conciertos que, que tenemos un poco a la vista, ¿no? Que Por se, Ya comentamos el jueves pasado. David Zinn, de música de fondo, coño. No, otra <ríe> vez no. Amaral <ríe> <y ríe> <y bando. ríe> <Y a, ríe> no. Favor. O que nos mola, ¿eh? aunque nos mola, pero no, no, pero no, no procede. Es, no, no es el día, ¿eh? No es el día. Bueno, ya comentamos la semana pasada que, que el viernes había un concierto en Pucera, mañana, que tocan los fastidios y agresión. Tocan en la Casa Babilón. No sé, me acuerdo prácticamente dónde tocan. Les, ya, ya, que... ya veo, ya veo. Te lo has currado hoy, ¿eh? Sí. Tocan en la Casa Babilón mañana, concierto organizado por las, Baf, por las BAF Valladolid, brigadas antifascistas, y, y cuyos beneficios van destinados a multas de diferentes compañeros de Valladolid. Y ahora Peña, bastante Peña de León, que bajará para allí y eso. Y luego… El sábado hay otra cita bastante bastante guapa, que es estarías es en Euskadi, en Durango, pero aún así va a haber bastante piña vaya para allí. Entre ellos yo, sin punto fijo, estaba allí. ¿Sí, ¿A dónde vas? A Durango. ¿A qué? Pues a un concierto que se va a hacer en la Fría Muestra de Durango, eh, en el cual se va a grabar el DVD en directo de T-T-Rack, y va a tocar con ellos los Egismundos, los de Macaris Muertos. Hermano Cabeza Volva animando la fiesta y alguna más, sorpresilla ahora por ahí. Es <risa> no sé. reca de costras. Sí. Bueno, ¿Te, dieron, ¿Te dieron una acreditación entonces? No sé, no sé. Me no da igual, si me la dan voy, si no, también, voy ahí. O sea, ya está, ya está pensado. Lleva ahí. la bandera del pollo. Ahí está, dale fotos, fotos, vídeos y lo que salga. Bien, bien. Si es alguna entrevista o algo, pues, pues Pero bueno, para total, para que se quede en el tintero y no la subas a la web. <risa> <risa> ¡Puya! Pero bueno, las fotos las haré, ¿no? Las fotos las, fotos las haré para mí, para mí, su personal y mis amigos Hay que llamar a la, a la limpieza Para que venga a limpiar la sangre, ¿eh? <risa> y nada, y nada, comentando eso Aprovechando la circunstancia de que los Rag Van a estar este sábado ahí en Durango, grabando su ver en directo Pues digo, tengo que hacer Piper piperrag Un clásico entre los clásicos, ¿no? Sí, sí, totalmente ¿Piperrag? Sí ¿Por qué el nombre? Que no me acuerdo pimiento. Bueno, pimiento, pimiento, chaval. Sí. Joder, esta gente viene de Navarra, de un pueblo de Navarra. En Navarra sabes que está el tema muy fértil, el tema fértil ahí presente. Al igual que el pumpa tatero de la Polla y demás grupos Ximundo y tal es por la patata de Álava, pues esto es piperra por el pimiento de Navarra de verdad! yo de la patata sí me sonaba por verlo en Maya Semanita, pero Claro, tú tú tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Así estamos tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu De de cualquier yo me paro de preguntar. coño fue lo que hice ayer que no paro de vomitar? que se quiere morirte si te que tú quieres que yo no sea. Me se quiere morirte si te todo lo que quieres pero al revés. se quiere morirte si te que tú quieres que yo no sea. Y es que qué le voy a decir Soy todo lo que quieres, pero al revés. Y es que qué le voy a decir Soy todo lo que tú quieres, que yo no sea. Y es que qué le voy a decir Soy todo lo que quieres, pero al revés. ¿Qué le voy a hacer todo lo que quieres que yo no sea? ¿Qué le voy a hacer todo lo que quieres, pero al revés? le voy a hacer, Peter Rack? ¿Qué le voy a hacer, Peter Rack? Este sábado en Durango, feria muestras, allí estarás sin punto fijo, transmitiendo... No, estarás tú. Eh, bueno, pues el siguiente... <risa> el siguiente grupo es una banda que, como ya estuvimos hablando antes, eh, se llaman los adolescents, ¿no? que van en el paro del rollo de los que ha traído Tejo. aunque ¿No? que te a los cerebros, exprimi... sí, cerebros, cerebros exprimidos. exprimidos. Y comentaste después lo que tenía la influencia americana de, de este punk hardcore primerizo que, que se cultivó por allí. Efectivamente, y pues una de uno de esos uno de esos grupos más influyentes en lo que fue ese hardcore, pues son Adolescents junto pues a otras bandas como pudieran ser Bad Bad Flag o uh -huh. Black Flag, perdón, Black Flag. Es que estaba pensando en Bad Brains que también yeah, es otra también, también. Y, y pues pues es que fue lo que se cultivó en la costa, sobre todo en la costa este de Estados Unidos, este tipo de punk ...muy parecido lo, a los germs ...lo que comentamos también aquí cuando está, hablamos con Michael, Michael Beards... De hecho, pues... Cerebros Exprimidos participan en, en un trabajo... ...en recopilatorio de, de versiones de los Yerms... ¿Sí? Sí, sí, sí... Ahora cuando los ponemos a los Yerms... ...que por cierto han sacado una película... ...yo, yo no sé si ya estará... ...rulando por, por los cines ahí... ...por lo menos serán cines independientes... ...pero bueno, estaban comentando que... Que ya estaba la película editada y demás y que habían hecho la previa y estaba bastante bien considerada. Es una película que se basa en la vida de pues de esta banda que tuvo como una especie de pues de carrera muy agitada y alocada, acabó con la muerte del cantante. Anda, como perros callejeros. Sí, vamos, igual. La muerte, <risa> <del> cantante, <risa> la muerte del cantante. Un grupo, una y banda. Y demás. Así que nada, vamos a poner Adolescence, Working Crew y vamos a escuchar esta banda de California. Oh, Nothing to do outside the left is zero I Can't find a girl Cause the royal chase and nerves Where's the right group on with another gift day? Esto ha sido Adolescents Working Crew. Este es un álbum que con sus primeros singles que sacaron y la verdad que suenan muy potentes y parece que, que son totalmente actuales, sobre todo en sonido, ¿no? Cosa que no le suele pasar a grupos españoles, ¿no? Que tiran tienen un sonido ahí ochentero muy chungo. Y bueno, de este grupo solamente decir, pues que si no me equivoco fue lo que contribuyó a ser un poco el germen de Social Distortion, otra banda bastante con bastante reputación en Estados Unidos y a nivel mundial. y bueno pues de carrera un poco lo que solía lo que también comentó una vez Tejo por aquí no que las estas bandas americanas suelen tener muchos muchos cambios de miembros entonces han tenido sí, de han tenido distintas etapas sí, y sí. si no ¿Sí? me equivoco estuvieron aquí en España me parece que fueron nada tocando con como tren y demás y por lo que vi que bastante bien que tira sí, que cumple algo como aquí otra banda en España y, claro. luego, y luego sí que es es verdad que yo O sea, una crítica que sí que quiero realizar es, es el, o sea, el ser una banda americana o una banda británica y, y sacas el primer disco, tu primer trabajo y ya sales con un sonido, o sea, brutal. Y aquí, pues yo qué sé, para terminar consiguiéndolo ya es a base de, de mucho trabajo. De allí lo que pasa o sea, es que de, de con los singles, tío De hecho, que, quiero, hago la reseña también al, al, al disco este que, pu, que he puesto de Cervos Exprimidos Que es ya al final de su trabajo, cuando realmente ya es cuando consigue un sonido Ya es su carrera Pero es que realmente, o sea, dices, dices, o sea, consigo un sonido en el año 96 Pero lo llevo como grupo desde el año 85 Eso es, un poco flío, <risas> eso eso es que era la época, en los 80 era muy difícil que los grupos consiguiesen De los técnicos de los sonido lo que ellos querían Eso pasa mucho con el grupo este Con el grupo este catalán, eh, Chicos de la Calle, se llama. Eh, así los de Toreros Arter. <coughs> Ahora no. tal, hablaré yo de Chicos de la Calle, pero aún sigue. No, el tema es que eh, ellos sacaron muy bien de discos hasta que supieron, hasta que pudieron conseguir el sonido que querían. Me refería a la banda Tapera del Río, que Bravo, bueno, Ah, el... pero esos eso no son de Chicos. Ya, ya, ya, sé que me he confundido. La, la cuestión es que estoy leyendo el libro que sacaron. Ah, ¿Lo pillaste? Muy... Sí, sí un, un libro muy Está guapo muy que, ya, que aprovecho para, para recomendar. Sí. El, el título es, ¿cómo es? De la, no, de la... Escupidos de la Boca de Dios. Escupidos de la Boca de Dios, es un libro muy guapo, muy guapo sobre la historia del grupo. Sí, pero no pillaban el sonido más que nada porque la gente no entendía el, lo que buscaban, ¿no? Los técnicos, no, los, los, técnicos, técnicos no están, los no, productores, la gente no entendía no Que sé. les llevaron? ¿A un estudio de, de Manolo Escobar o alguna historia de estas, no? Y el tío... Ahora... Y el tío dice, ¿pero qué, es esto, qué, qué estás tocando, sabes? se sí. claro, le robaron el carro. De los batalla. años 80, años 90 y tal, y era aquí la mentalidad de, de, los, de, la, de, las, de las discográficas y todo eso, eh, para los grupos que tenían la suerte de estar en una discográfica mínimamente grande. No te digo para los grupos como Scorbut, otros grupos que no tenían posibilidades para... para sí, que una de las cosas que siempre comentan los grupos, es que no sé si fue en general en, en todas las bandas que grabaron, era meterse en el estudio, tú llevabas un... un sonido de local y te decía, no, no, no, hostia, ¿dónde vas? ¿dónde vas, chico? Baja ese amplificador. Sí. Y dices, me cago en Dios, pero si es que cuando grabas en... en o sea, cuando te tiene que hacer una grabación tienes que explotar el, el amplificador. Y eso tiene que sonar, luego ya lo limpiarás tú donde tengas que limpiarlo, pero pero eso tiene que salir con toda la caña, no me puedes dejar aquí a un 20% de volumen, luego que va a salir, ¿qué me vas a arreglar luego de eso? O sea, eh, ya, no, ya no tiene potencia. es que es eso, Y era una de... de las cosas que les pasaba, no, hostia, ¿dónde vas? ¿dónde Y va? se basaban en que la gente tampoco sabía, entonces les decía, no, no, no, tú tienes que bajar que ya verás cómo tal". Que luego te lo arreglo yo. Pero que luego vas, veían que aquello, aquello no, no sonaba no, no, como ni muy parecido, ni parecido a, los, a lo que sonaba en el local y claro, decían, no, no, es que esto es lo máximo que se puede sacar aquí. Claro, y, decía, lo y lo porque estos grupos se puede sacar ahí, y Estados Unidos y demás, ¿Cómo, cómo, suenan así ¿Cómo sonan estos jazuares? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tienen estos graves? ¿Cómo y, tienen este, este sonido otra, otra cosa tejo, para finalizar, o sea, para finalizar o sea, es evidente que los grupos que, que conocemos que llegan hasta aquí, es una minoría, una inmensa minoría de los que hay, entonces claro, llegan pues, ya los que tienen un sonido más pulido, o sea, imagínate todos los grupos que se quedan en el camino que tienen un sonido bueno, de mierda sí, que tú vale. no vayas a hablar en, en tu puta vida de ellos pero bien. bueno, hasta, bueno, el, hasta mercado, el mercado, ¿no? Ay, el, es el mercado. mercado es así oferta y demanda sí. Y eh, bueno, vale. o Santi, vas a decir los números de teléfono Ya que estamos ahí en debates infructuosos A ver si nos aportan otro De ahí <risa> Teléfono fijo, por si quieres intervenir en directo eh, 987 29 15 88 <risa> 987 29 15 88 Y el teléfono móvil Si quieres enviar un mensaje para hacer algún tipo de Esto es difícil, es difícil sugerencia? este sí. 697 86 60 80 oh, Dificilísimo Repítelo un poco por ahí 697 86 60 80 Y de todas formas también está el web que tiene un tagboard talk, un de estos ahí para dejar mensajitos y para, dejar, para dejar mensajes tontos, hacerte pasar por otras personas y crear conflictos internos Efectivamente Que es para lo que usamos es para lo que... De hecho se llama psiquiátrico ¿eh? Hablando de mensajes vamos a, a saber cómo funciona verdaderamente la radio universitaria Leyendo el último mensaje que ha llegado <coughs> Vodafone informa Debe recagar tu tarjeta en una semana En caso contrario no podrás llamar ya No, ya, mal. ya llevas nueve meses sin recargar. <risa> no sabía que tampoco es para. La vicina ¿verdad? apunta, que, que, que, que, que nos quedamos sin tarjeta. Que total, total, tampoco van muchos mensajes, pero bueno, seguro que. No muchos, tienes que a ver si nos piden ahora ponerlo a escote. Seguro que hay otros programas que quedan resentidos. Y ahora vamos para arriba. Pon ahí. ¡Alto <risa> la guardia civil! Zona especial norte. Hoy como uh, tenemos wow. el día hoy, hoy, tenemos el día hoy, pues os traigo otro grupo hoy, quinquinela. ¿Os suena quinquinela? Sí, hombre, los que, <risa> estos que cantaban a dúo, ¿no? Sí, algo así. Son de Bilbao, eh, y como sinceramente no se han currado apenas nada, por lo menos su web ni nada de eso, pues no sé apenas su historia. Así que me dedico a leer. Pues tienes que buscar otras fuentes. Un mensaje <risa> Internet, no... Fuentes, fuentes de público. Y de sus conciertos, de los <risa> últimos. ¿Qué te desde la... de aquello de Quinquenela se muere es que de la... de... el nombre es bueno, el nombre es bueno no, vale. es, el, es el vino picado que se ha bebido que hay dentro del almacén Voy no a huevos, macho Hay una garrafa que lleva aquí abierta medio año ¿Qué mejor opinión que la de su público? Os va a leer un mensaje mm. que le dejaron en, en su web <coughs> ¿Qué pasa a esos Quinquenela? Os vienen las fiestas de, de Bilbo y Twinfastys Y tengo las fotos de vuestro conci que os eché Al cantante recuerdos, aunque no se acordará que después del conci se vino con una espada de mentira todo ciego conmigo a un parque a sobar con mis colegas. Parque de Cheverría o algo así. El público ahí... Y... Eh, un recuerdo de un skin murciano. Hasta las próximas fiestas de Bilbo quería meterme muchos piz de allí, que está muy rico. Murcia antinazis, bueno. Eh, aparte de eso En el foro Es muy famoso hachazo Por lo visto No sé si Maritio O el brazo De Marite es muy extenso sí, no, sí. Porque Si hay por lo menos 20, 20 mensajes Por lo menos 4 Se hablaba de hachazo Hachazo con cierto hachazo Pero no tenía el nombre de Marite Y el que hablaba Así que No, no. O sea, no desprecies o sea, El, el efecto de hachazo no, no desprecies El efecto de hachazo Aunque el brazo Marite Es muy, muy, muy largo Lo comparto Hombre, Me acuerdo cuando hablaba eh, el brazo Y a... lo que hay por debajo también En el sushi en <risa> no, no, Pero bueno Lo que no es del brazo Y así que vamos a escuchar Chicos de la calle Que es Su tema un tema muy pegadizo, el rollo, y donde su vídeo se puede ver en Youtube y tal, ese, coge siempre ese rollo de los grupos de Bilbao, que es grabar una parte en, en los astilleros bueno, o en la zona de La Ría, ya como otros grupos, no sé si Corbut también, o MCD. Zonas Cayuna por ahí, ¿no? Por ahí. también tiene un vídeo ahí. Por ejemplo, pues ellos nada, ellos empiezan un parque y una escena o dos latina ahí a lo de, de La Ría, cómo no. Ahí. Chicos de la calle, Quinquinela, grupazo Quinquinela, a ver si se corre un poco más la wey. Podemos informarnos un poco más. Ya, ya, ya, es que el, el, el aparato propagandístico de los grupos hay que correselo un ya más. No, por lo, por lo que pude ver en las fiestas de las pasadas de Bilbao, hostia, me gustó, eh. Todas las opiniones ahí muy satisfactorias de la peña y tal. Hombre, bien, En Bilbo, cada vez el rollo más, el, el rollo pelados y el rollo grupos de, de hoy antifascista y tal, cada vez eh. va más. También muchos conciertos, mucho movimiento y tal. Pero... En, el casco, en el casco viejo hay unos cuantos bares Pero que nos quedan por visitar, por cierto, Alex. O por ejemplo, a ver, dime, miembro. Joder, no sé los nombres. <risa> lo... Están en, en vasco, el especialista lingüístico eres tú. <risa> el, el españolista <risa> lingüístico, cuidado, cuidado ahora. <coughs> no voy a decir nada, Llamazares. Llamazares. <risa> <risa> ¿Qué tenemos ahora? ¿Algo de Jorge? ¿Algo tuyo? No, ¿Algo de Tejo? Me temo que va viene nuestro amigo catedrático. Te jodes jones. ¡Bienvenidos un año más a Tejodes Jones, un mundo feliz entre malditos! El hombre del año busca su fortuna en cubos de basura. El hombre del año no es humano, es un sucio bastardo. Engendrado en los albores de la historia, el hombre del año ha caducado. Ahora tú puedes ser el hombre del año. ¡Models, Mad of the Year! All Siempre es el hombre del año <risa> La verdad es que ya estamos acostumbrados a que, a que Tejo nos venga con sus single, su singles ahí a 45 ¿Qué pasa? ¿Dónde sí, bueno, ha... esto es de la última co colección de, de un sello, Full World Records que oh, bueno. se ha dedicado a editar a grupos británicos de, del año 1977, ¿no? Estamos celebrando sus 30 años, ¿no? de de dentro de, de del puto. Como una, una no. fiesta, hay una fiesta aquí que que, que de, es que vas falta confeti. Es demasiado fiesta. <ríe> el pug es una fiesta, tío. Sí, no puedo coinmetas. <ríe> el pug es amor. El pug es amor y todo eso. Qué es calle, no, ¿no? se enteran nada contra el grupo o qué? Pues o sea, estoy como estoy como Ales que, o sea, Pero me lo estos Traigo aquí opiniones <risa> del público. Dejada, o sea. de joder, no, no te, no te metas con ya, Yo tendría que ir a buscarlos ahí a, a, ¿eh? a, a, a Reino Unido y eso ya va a ser un poco difícil. Ah, ah, ah. Ahora ah, con, no. con EasyJet y todas estas puedes viajar en un momento. Efectivamente. Poca información más que es un grupo británico del año 1977 sí. y esto es la, la, el último pulgadas que traigo de la colección de Football Records. y son de puta madre precisamente pues madre. para que para eso nos, vale, para eso nos vale para que sí. decía lo que decía Viti antes no que solamente que prácticamente aquí nos llegaban los grupos con más tirada pues estas estas bandas que estás trayendo son pues que no se conocen aquí se aprovecha ahora En sacar cajas y si entonces cajas, pues sí. claro recopilan varios varias bandas y para que se haga un poco más rentable el, el terminar comprando un producto que valen En suelto pues No te merecería la pena O que no, no Ni te atreverías a comprar Ni no te atreverías si la verdad viene muy bien maquetado Y pues nada Aprovechar y, y, esto y Es como para... el grupo que trajiste El grupo que el pasado jueves Un grupo que Muy desconocido Pero que sonaba bien ¿no? sonaba muy bien Entonces, sí. Estoy escuchándolo un poco más Y sí, sí, me gusta mucho Ah, ¿te has bajado algo ¿Qué? Sí totalmente o sea, sonidos que te evocan a toda esa época no conoces a las grandes bandas pero esto se aprovecha para sacar a las bandas que bueno se conocieron en esa época pero que ahí estuvieron y estuvieron tocando en los mismos lugares donde está, está estuvieron tocando las bandas pues que todos conocemos y en las mismas salas o sea que esto es una representación de todo ello bueno chavales comentaros que <coughs> para la gente que nos escucha desde León pues que tenemos algunas citas por ahí pendientes que para el futuro que van a estar bastante guapas Ya anunciábamos el pasado Bueno, pasado programa anunciábamos un poco que, de, que Sguince Fronillo va a presentar su nuevo disco Y se va a traer a la, nada más y nada menos que la chicha rica A León, y va a ser el próximo 23 de febrero En el Studio 54, está ya Confirmado que la banda zaragozana De, de Pong Va a estar aquí visitándonos sobre estos lares Y bueno, allí yo creo que va a ser una cita ineludible Para los que tenemos muchas ganas de ver a este grupo que Sobre todo para el extinto grillo ¿Eh, Jorjito? Okay. Los, chi los Chicha, ¿no? Sí, no, una, la verdad que a mí su último disco no me, gust, no me hace mucha gracia, no sé, lo noto muy raro, pero los dos primeros sí que, me, sí que me gustaban. Sí, cosas de la vida, como siempre, la ley de Murphy, pues justo ese mismo día hay otro concierto en el Scanner de un grupo de hardcore que son los Payback, que son bastante conocidos también en la escena hardcore esquineta y tal, y antifascista y eso, y dan bastante caña. ...y bueno, pues eh, la bueno. gente se, se dividirá... ...unos irán para otro lado y otros para otro... ...lo que está claro es que ellos están en Chicharrica... Y ...bueno, gente, está, sí, está, sí, bien, sí. está bien que haya... Que ...es bot. que aquí en León últimamente pasa eso, ¿no? ...que sí. eh, no hay conciertos en un mes y cuando lo hay coincide... Pues, ...bueno, eh, bueno... ...bueno, yo aprovecho para anunciar el día 26 de este mes... ...que tocan Kikes en la... ...en el... ...pactu tatis... ...10 de la noche... ...y de momento... ...hasta la próxima semana confirmaros... Eh, Subir a entrada el precio el precio de ella vale. Kickers, banda de rock and roll Que hacen versiones pues, de Streetcats de Kickers, Kickers. ¿Qué pasa? ¿Ahora los heavy se meten al rock and roll también? Pues eh, es lo que Bueno, <risa> pues para... tocarán donde les dejen sí, tocado... Ante la falta de espacios Yo agradezco que yo tengo que, que de Yo tengo que decir que si tú vas a estar en representación del De este fin de semana Yo estaré en representación y nunca he ido hasta El pacto antes y os contaré ¿Qué tal está, a ver, sí. ¿Qué tal está el gareto? Si, sí, el catálico tejo va, yo también voy, ¿eh? Claro, joder. Bueno, yo iría, pero tengo, tengo que cumplir con mi jornada laboral. Como prosoneta. Es que hacer la calle no en los joder. tengo duro. que vigilar a la madre Alex, que se desboca y <risa> y no me hace, no me trabaja nada. Bueno, bueno chavales. ¿quién el, era? Fuera de tono. Eso está fuera de tono. Eso está fuera, fuera de tono. Parado, parado. Parado. <risa> Sobre todo corta, corta. Te voy. Vamos a, a fomentar un poco el... Los, los, los grupos nuevos doy a descubrí un grupo nuevo que hay de, de, de Cataluña un grupo de pop bastante guapo y su nombre es Bebe Vino y esta canción os va a sentir muy identificados Jorjito no te marches lo escuchará chavales su título es Sin rumbo fijo se parecen a las nuestras a nuestro programa pero no es pero es un libro. dale ahí Fijo, un grupo que se llama Bebe Vino de Cataluña, muy guapo de Barcelona y está. ¿No, ¿No eran los que tenían el grupo este electro donde? Es? No, o tenía o, no. o compartía miembros. Pues no tengo ni idea. La verdad es que no intenta buscar algo. ¿Más si sí comparte miembros? <risa> <risa> Buenísima. Sí, pues, sigue Viti, <risa> Hoy es el día vale. de los chafos. Buenísima. Tío. No te quiero decir, decir que que no que no tenía ni idea. Estos son de Barcelona, eh, estos duendes eran de Zaragoza y tal, aunque también andan mucho para Barcelona, pero bueno, no sé. Un grupo que intenta buscar un poco de documentación por internet y no encontraba casi nada, pero suenan bien. Ahí está Bueno, pues ya hoy se va acabando el día Neutro Buscar sinónimos de neutro <ríe> El día este de neutros y demás que Bueno, ya para la próxima semana A ver si preparamos alguna entrevistilla Por ahí para, para cambiar un poco esto ¿Cuándo hacemos especial de cine? Pues habrá que pensarlo, ¿no? Cuando estemos un poco más centrados Sí Porque esta semana no, he no Bueno, ya, ya hablaremos luego Y bueno, pues para acabar Vamos con otro grupo de Que hoy parece sin querer lo Que hemos metido un grupo Un rollo de hoy aquí De... En ningún programa hemos metido, vamos Sin querer, yo te digo Sí, bueno, pues este grupo es un grupo de Suecia Que se llama Perkele Que su traducción viene a ser algo así como Cagarse en Dios, o algo así, un, un rollo así El caso es que dicen que hacen vikingo Aunque en realidad es un rock Pues ahí bastante melódico y demás Con muchos coros y que dan mucha importancia a la melodía de la voz Es una banda que está empezando, ha triunfado mucho para Alemania También ahora está empezando a pegar el callo en España y demás Y en, pues en lo que es la zona, en las escenas skinhead Pues europea El último disco Que se llama Confront Y que es el que vamos a poner aquí Y para acabar Que es su última canción De este LP Que se llama Flame of your pride for your dreams to come true. Some days it's hard to think positive Everything feels upside down But keep on working Never give up You gotta keep up the faith You gotta work hard Que viene, esto se acaba y ya veremos cómo va la pues, cosa. Está, está la web www.fijo.com y, y a ver si nos ponemos al día. Besos para todos Buenas noches, papá. Seguimos comprendiendo. Hasta la próxima.